La Glorieta, con Rosemar y Alonso. Pasa un minuto de las nueve de la mañana y les damos la bienvenida al programa de este jueves, 11 de noviembre. Un programa que viene cargado de literatura, cultura y gastronomía. En La Glorieta, en unos minutos, tendremos en los estudios a la poetisa que participará este viernes. En el ciclo literario del Centro Hernandiano se trata de la escritora alicantina Diana Antón. Y a continuación vamos a entrevistar al poeta Francisco Meneses, que vendrá el sábado al centro hernandiano para presentar su libro Paisajes de troncos segados. Sobre las 10 de la mañana también hablaremos de La Reya con Elisa García, coordinadora de esta revista anual que edita el Instituto de Estudios Comarcales del baix Vinalopó con el objetivo de estudiar de una forma rigurosa y científica el patrimonio y la cultura de Elche y Comarca. Sobre las diez y media ya saben que por ser jueves llega el Rincón Gastronómico de Manoli Guilaber y Nieves Gil, propietaria del Fogón Ilicitano, que nos seguirá ofreciendo esos consejos saludables para acceder a la buena comida. Y en la ronda de noticias les contaremos las previsiones informativas para esta jornada de jueves y esa gala de anoche de entrega de los Dátil Atildor de la Asociación de Informadores en el Gran Teatro o el acto de homenaje que tendrá lugar el próximo miércoles 17 de noviembre en la Plaza de Baix. Si no llueve, si no llueve, será en el Gran Teatro un homenaje a todas las víctimas del COVID en Elche y al personal de los servicios esenciales. Teleelch va a retransmitir en directo ese acto de homenaje. Y hay más noticias, pero ahora queremos comenzar con una música muy especial y clásica, con la voz del tenor Plácido Domingo, versionando el concierto de Aranjuez con todo su amor. Maar de kansen mijn moeder, mijn moeder, mijn moeder, mijn moeder, canto moeder, mijn moeder, mijn moeder, mijn mijn moeder, mijn moeder, con fervor. De jaren las flores de brot, ni a de falat al mundo op.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 09 La Glorieta con Rosmar y Alonso Pasan seis minutos de las nueve de la mañana y continuamos con más música la de Roberta Bandini Es el nombre artístico de Paula Ribó, una de las cantantes emergentes más destacadas de este país por sus letras, que son muy directas, y también por su intenso ritmo. Bandini acaba de lanzar nuevo tema, Julio Iglesias, una canción que recorre esos recuerdos desde su infancia hasta la madurez, haciendo varias alusiones a las canciones de Julio Iglesias. Uno de los artistas más españoles pues más internacionales y Rigoberta en este tema retoca algunas de las frases que nos dejó Julio Iglesias en sus canciones. de París. Si aquel día era el más gris. Cuatro noches sin dormir. No entiendo por qué Nadie nos pasujechis cuando entramos en el fin 20 años y un deslizado No entiendo por qué si trenzas en el pelo julio iglesias en tu coche y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 La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Y antes de comenzar con las entrevistas, vamos a seguir disfrutando de la buena música, en concreto del jazz de la banda Nova. Felicidad. ...101.4... tele -Elch, Radio Marca... ...La Glorieta... ...con y Alonso... ...pues pasan 17 minutos... ...de las 9 de la mañana... ...y hemos dicho que íbamos a dedicar... ...esta primera parte del programa... ...a hablar de literatura... ...y tenemos que hablar de ese título... ...No hay mal que 100 versos dure... ...es el nuevo poemario... ...que acaba de publicar... ...la joven escritora alicantina... ...Diana Antón... ...quien será la participante mañana viernes... ...de ese ciclo literario que bajo el lema... ...Descifrando autores se viene desarrollando... ...durante esta temporada de otoño... ...en el Centro Hernandiano de Elche... ...situado en el Complejo Cultural de San José... ...hoy tenemos en los estudios de Tele Elche Radio Marca... ...a la autora, a la poetisa... ...y a la organizadora de este ciclo... ...Diana Antón, muy buenos días... Buenos días, Rosmari. Elena Vilella, muy buenos días. Muy buenos días, Rosmari, buenos días. El lentes. Elena, mmm, buenos días de nuevo. Bienvenida otra vez aquí en este programa. Eh, te tendremos más a menudo porque eres quien organiza este ciclo. Sí. Nos traes a Diana Antón, mañana sí. la presentas. Pues sí. bien, preséntanos. ¿Quién es Diana Antón? Bien, pues Diana Antón es una poeta joven. Ella comenzó siendo niña también a escribir poesía, pero es cuando en 2016 saca su primer libro, editado con la editorial alicantina de la Universidad ECU, y, y, bueno, y ahí comienza su recorrido poético. Y a partir de 2016, ella es cuando se enfrenta a este mundillo literario, ¿no? ...y asistiendo a recitales, haciendo cursos de literatura... ...empieza a moverse en este ámbito... ...y es precisamente en 2021 cuando saca este libro... ...que vamos a presentar el viernes en el Espacio Hernandiano de aquí de Elche. Este libro eh, se lee, se puede leer perfectamente... Diana Antón tiene una característica muy peculiar... ...y es que tiene un verso muy simple... Uh -huh. ...pero menuda carga de profundidad que nos deja... Sí. Eso es lo que yo quiero contar. Quiero llevarlo al terreno, no puramente literario, sino uh -huh. al... al pues lo... antes de que lo cuentes, uh -huh. quiero que los oyentes puedan comprobar uh -huh. esa, eh, esa carga eh, de Emocional, emoti total. emotividad que tienen los versos de Diana Antón. ¿Has escogido alguno de los poemas para recitarlos, Diana? Sí. ¿A cuál, ¿Cuál es el que recitarías como carta de presentación de No hay mal que 100 versos dure? Menudo también título, ¿no? Uh -huh. eh, para, el programa, eh, para tu poemario. El No hay mal que 100 versos dure, ¿eso significa para ti, Diana, que la poesía te cura de todos los males? Uh -huh. La verdad es que, que sí. Yo lo veo de esa manera, ¿no? Volcar lo que sientes sacarlo de alguna manera ¿no? y poder entenderlo, como se dice muchas veces y compartirlo para que otra persona que se sienta igual también pueda verlo o diferente o parecido, ¿no? Claro, eh, ayuda entonces sí, tus sí, versos, sí. Eh, a, a, pero te veo joven, Diana, <risas> eh, eh, ¿qué males has tenido? para dedicarte de, de esa forma a la poesía, simple, pero tan emotiva? Bueno, he tenido algún que otro bajoncillo y, y, y bache, ¿no? Así que, bueno... Pero para ti, tu, tu poesía es tu terapia. Sí, sí, totalmente. Pero tú te puedes dedicar a la poesía, ¿o no? ¿En qué estás trabajando? Ahora mismo, ahora mismo estoy estudiando. Ah, ¿qué estudias? Estoy en la Viu, en un, en un curso de escritura, creati de escritura, creatividad y estilo. Y bueno, también haciendo alguna cosilla como dibujo, inglés, estoy... Ay, sin, sin parar. Pero tu objetivo es precisamente vivir de la poesía. Me encantaría, la Mal. verdad. Bueno, pues ya te, pone, te conocemos un poco más, pero te vamos a descifrar. ¿eh? Eh, ¿qué, ¿Qué poema es el que escoges para, para presentarte? Pues he elegido uno que se llama No te olvides de soñar. Mm, bonito título. ¿Por qué? ¿Por qué no hay que olvidarse de soñar, Diana, antes de leerlo? ¿Por qué? Porque yo creo que es muy importante los sueños en la vida. Son lo... Son como un motor, ¿no?, que tienes, que te motivan a hacer cosas, que te impulsan. Y creo que cuando cumples un sueño, no sé, es como que la vida cobra sentido. A mí, ¿sabes quién me enseñó a soñar? El Quijote. El a tí, Quijote. A ti, eh, ¿cuáles son tus autores preferidos? Pues en poesía... Mario Benedetti, no, me Benedetti. encanta, y, y Becker, Becker Gustavo Adolfo Becker, bueno, me encanta también. Pero también es verdad que he leído a Lorca, María Teresa de Jesús, Santa Teresa de Jesús, perdón, uh -huh. <ríe> y también cada autor, cada poeta, me, como que me lleva a un mundo y, y veo el alma del poeta y es como que me enriquece por dentro. Uh -huh. Bueno, pues vamos a ver cómo es tu, tu verso, eh, Diana. Eh, vas a oír la música y comienzas. No te desesperes si tu sueño varó, si se extravió en un mar de penumbras o en un océano de dolor. La luna lo acogerá en su seno, lo resguardará y cuando el camino sea certero, ...lo volverá a encaminar. Bueno, eh, no hemos dicho otra cosa... de ...característica también de Diana... ...verso simple y corto... ...esa, eh, esa sería quizá la crítica literaria para Diana. Sí, es breve... Mm, ...además es mejor. <ríe> a mí me encanta la poesía corta... ...me encanta. También tengo alguno largo... <ríe> ...pero bueno. son menos... Eh, Diana, eh, ¿de qué hablas en tu poemario? Porque este no es el primero, es el segundo, ¿no? Sí. El primero era un poco de amor y desamor. Pero sí. en este eh, parece que vayas madurando más, ¿no? Como persona. Y, y el amor, ¿lo tienes ya superado o ¿Cómo, cómo está? El, el que hayas introducido más temas en este poemario. Cuéntanos. Pues, bueno, también toca el erotismo, el primer poema. Ah, sí, es cierto. Erotismo y amor, <risa> es cierto. Y, y este también tengo poemas de, de amor, pero son menos, es más poemas, pues, que van orientados a, a la vida, ¿no? Eh, uh -huh. lo, como has dicho, un poco más maduros que el anterior... Sí, es la propia evolución de, de Diana Antón como poeta. Eh, ¿Sabes? Eh, escuchándote y, y el, el poema que acabas de leernos, el utilizar el verso sencillo, eh, fácil de entender, que nos roza el alma y llega directamente al corazón. Y el utilizar también el poema corto tiene que ver con esta generación de poetas nuevos como tú que salís de, las, de los twitters, de las redes sociales. ¿Tiene que ver eh, esa, esa combinación, Diana? ¿Tú tuiteas mucho? Sí, me está diciendo que sí. No, es una vergüenza. ¿Es la nueva generación que vamos a ver de poetas? ¿Tú eh, la puedes... Eh, como tú, eh, eh, ¿hay más poetas, Diana? Claro, yo creo que, bueno, también... Hablo por mí. Sí, sí. No, nos movemos por redes sociales, no mucho, porque es lo que hay ahora. Y claro, el, como tienes tan poco espacio para expresarte, yo creo que por eso los poemas son cortos, más directos, más sí. también, ¿no? Sí, sí. Eh, es quizá una de las visiones, ¿no? De, de estos nuevos je jóvenes poetas. Tú, Elena, estás eh, descifrando autores. Sí. ¿Lo ves? ¿Lo ves en la generación de los nuevos poetas? Sí, la verdad es que eh, nos estamos condicionando al sistema que hay hoy. Pero yo es más, eh, yo ya no soy, aunque yo no soy tan joven. <risa> Pero eres joven, ¿eh? <risa> <risa> aunque no soy tan joven. Sí me gusta la poesía breve, pero como incluso en el periodismo eh, lo, lo, lo breve es mm, mucho más eh, aceptado. ¿no? Porque, bueno, eh, eh, eh, la corriente de Diana no está invent ya está inventada, no la claro, ha inventado ella. claro, Hay, claro. O sea, hay influencias hay, en la literatura claro, hispanoamericana. Eh, lo que sobra, o sea, lo que sobra. Yo creo que un el texto, verso desnudo, sí, el verso simple, claro, tiene el, mucha fuerza. Eh, y esa brevedad ¿no? en el que simplemente en cuatro versos eh, explicar lo que podría estar escrito en seis páginas, ¿no? Esa es, para mí, esa condensación y eso creo que es lo, lo mágico y, y en, en definitiva creo que es lo que vamos buscando, a, a decir más en, en menos palabras, creo que eso es importante. Pues no te olvides de soñar. ¿Y qué otro poema me puedes escoger? ¿O no lo tenías preparado? No lo tenía preparado. Ah, no, solo uno. <risa> Pero... Eh, ah, lo estás cogiendo Elena, por ella, ¿eh? Sí, quiero escucharlo. Ah, vale, bueno, el este. preferido de Elena, bueno. pero ese es tu preferido, Ay. Diana. Sí, me está diciendo que sí, ¿cuál es? Eh, ¿Me puedes decir cuál es, Diana? ¿Eh? Diana. Sí. sí, se titula Catarsis de Amor. Vale, es que os veo eh, que sois muy, tenéis mucha complicidad entre las dos, ¿eh? Amén, amén. Sí. Pero un momento, os veo... Es que, pensa, eh, Elena, ¿quieres tú también recitar...? Vamos a jugar. Es que me, me da Ah, vale, eso es lo esas son las señas que os estabais haciendo entre vosotras y que a mí me me, me descolocaba. Queríamos o sea, una sorpresa. que claro. me ibais a dar una sorpresa a mí y a los oyentes. Ambas pues van a, a tener esa complicidad en un poema de catarsis, catarsis de amor. Amor. amor. amor. Venga, vale. Pues eh, yo sigo con el otoño de Vivaldi, una de las composiciones que me ha elegido Diana Antón, ¿vale? Final. pues vamos allá. Te quiero demostrar que la duda más es un miedo que muere a fuego lento cuando mi cuerpo roza tu sensualidad, cuando tu mirada me embriaga de ternura. Porque somos los dos vértices de la arena de un reloj, la que mide el tiempo en que convierte, la que disfruta de su pasión porque somos los dos polos de una misma eternidad que convergen en el punto donde el temor se entrega. Y es que no hay más, mi amor. Cuando la, el te quiero es concebido, el pánico transmuta en una catarsis donde el cielo quema y arder solo es la excusa. Wow. Bonita catarsis de amor. Sí, sí, pasión, pasión. <risa> es bonita. La pasión que tiene Diana por escribir. Eh, bien, en, este es el poemario que acabas de publicar. Sí. ¿Qué es lo siguiente que vas a hacer, Diana? Pues la verdad es que con el curso que estoy haciendo de, de la Viu, eh, estoy también metida en una novela que llevo muchos años... <risa> Y quiero intentar terminarla, por lo menos para saber lo que es el proceso de una novela. Y también tengo algún, algún poemario, algún proyecto que quiero que intente salir. Quizás un poco más solidario y también pues me gusta mucho probarme y descubrir. Entonces también va por ahí, va por ahí. La, ¿La poesía te viene a ti? O es, eh, ¿Es fácil para ti escribir? Sí, o sea, es como... Me vienen las palabras y las tengo que, que soltar. Porque es que si no las atrapo en el momento es como que las pierdo, me da mucha rabia. Y también, bueno, eso... <risa> es, es... ¿Te gusta más escribir que hablar, no, Diana? Sí. <risa> <risa> Es que es una prueba, ¿no? Diana sí, es mucho sí, sí. mejor escritora que oradora, por lo que estoy quizás viendo. Quizás por la timidez. Ah, que eres una persona muy tímida. Un quizás, poco. Quizás. Bueno, quizás, quizás, quizás. Eh, Diana Antón, eh, el siguiente entonces es una novela, pero es que acabas de decirme algo que dices que llevas muchos años intentando escribir esa novela. Eso es una garantía de calidad, el que lleves tantos años. ¿Y sobre qué va esa novela? ¿Tienes ya el personaje? ¿Has conseguido el personaje? Ah, sí, el personaje. Pero sí. la historia todavía no. El personaje sí. Mm, pues el... ya, es, ya es difícil, ¿eh? Conseguir un personaje. <risa> <risa> un montón. Bastante, bastante. ¿Quién es el personaje? Eh, bueno, ella se llama Sique. Y bueno, es, es como una... Más o menos va como, como este poemario también de una no, transformación. Uh -huh. eh, es que puedo decir que por fin tengo el final que me no, ha costado pero el mucho. Final no, lo no, decir. no, no, pero <risa> decir que por lo menos lo tengo en la cabeza. Bueno, lo más difícil es el encontrar el final de una historia y sobre todo el título sí. de la misma, el personaje. También lo es, pero ese personaje tiene fuerza, es una mujer, sí que es el nombre de una mujer. Sí, es de, es de una ¿y mujer. ¿Y por qué sí que? Eh, ¿Te gusta el anime? Es, eh, no, no, es más por, por el significado del nombre, Alma. Uh -huh. Ah, eh, eh, muy bien, pues. Eh, Deseando el, ya leerle esa novela. Bueno, pero primero el No hay mal que cien versos dure, que Exacto. es el poemario que se presenta mañana viernes, A Elena. 18 a las ocho en Descifrando Autores. En el espacio Hernandiano, para quienes no estén todavía ubicados, en la calle Sor José Falcorta número uno, en la zona del antiguo eh, juzgado de Elche, antiguos bomberos de Elche, pues ahí a las espaldas de la orden tercera se encuentra el espacio Hernandiano. Pues para despedirnos, eh, Diana, déjanos más, más versos ¿no? eh, de tu poemario. Venga, pues eliges y nos despedimos contigo y con tu voz, eh, bonita voz, y con tu escritura, con esa fuerza de tu verbo. Eh, muchas gracias, Rosmary, por la oportunidad. Eso quería decírtelo. ¿no? <risa> no hay de qué. Gracias a ti. Da igual quiénes seamos. Parece que no nos demos cuenta. ...que da igual la edad que tengamos... ...hacemos las mismas cosas... ...nos amamos y equivocamos... ...nafragamos por los mismos mares... ...y aunque tenemos diferentes sueños... ...todos creemos en los milagros... ...de igual si es de atrás hacia adelante o viceversa... ...no cambiamos... ...nacemos para aprender mil cosas... ...y morimos aprendiendo algo... ...contemplamos el mismo cielo... ...como si nos acogiera con la misma mano. Nos desvestimos y vestimos, ¿por qué prohibir lo que deseamos? Los jóvenes porque son jóvenes, los mayores por ancianos. Ay, si aprendiéramos, queda igual quienes seamos.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 ...101.4... tele Radio Marca... ...La Glorieta... ...con Rosmar y Alonso... ...pues seguimos cuando son... ...las 9 y 38 minutos de la mañana... ...seguimos en el centro hernandiano de Elche... ...porque el sábado... ...a las 12 y media... ...otro poeta nacido en Madrid... ...y afincado en Valencia vendrá a presentar su poemario Paisajes de troncos sesgados. Se trata del escritor Francisco Fernández Meneses. Estudió filología francesa en la Universidad Complutense y ciencias del lenguaje en París. Ha publicado en varias obras colectivas y diversos poemarios. Este es el primero eh, que publica con esta nueva editorial. Y desde 2012 vuelca toda su creatividad en el blog que lleva por nombre ...los amantes del puente de Tolbiac. ...además de la poesía en el plano profesional... ...ha sido docente... ...lo que le ha permitido recorrer parte de su país... ...y del extranjero... ...pues después de leer su semblanza... ...Francisco Fernández Menese... ...muy buenos días... ...muy buenos días Rosemary... ...me gustaría preguntarte... ...o saber para conocer... ...dónde has echado tus raíces... Pues en, en Valencia, capital, en Valencia ciudad, muy cerquita del, del centro histórico, orilla del río antiguo, de este parque maravilloso que tenemos en, en la ciudad desde hace unos cuantos años y bueno, pues con, con muchas ganas de, de seguir disfrutando de, de esta maravillosa tierra. ...pero ese río no es el mismo, el Turia no es el mismo, ni los puentes... ...son los mismos que hay en París, en el Sena... ...que parece que le han atrapado por aquello de que no, está sí. participando en ese blog... ...que lleva el nombre sí, sí. de los amantes del puente de Tolbiac. Pues sí, viví eh, durante un par de años en el, en, en, en el barrio de... De, de, de Italia, en el número 13, de, el, el departamento número 13 de París, muy cerca del río, muy cerca del puente de Tolbiac, que cruza el, el Sena, en la misma calle de Tolbiac, en la propia calle de Tolbiac. De ahí viene un poco eh, ...toda esta... ese, ese, ese título, ese, ese marbete, eh, la, los amantes del puente de Tolbiac. Eran, su, me vinieron sugeridos por unas imágenes de artistas eh, bohemios que que llenaron el barrio de, de, de, estas, de estas figuras eh, pintadas eh, mm. en, cartón, en, en papel en, digamos corrido que eh, se, se pegaban sobre las paredes y eh, me llamaron muchísimo la, la atención algunas de ellas, hice fotografías en su momento, estamos hablando de los finales de los 80. Y bueno, pues a partir de ahí eh, yo vivo una historia... ...de amor que, que, que llega hasta nuestros días... ...que me trae a Valencia... ...y los amantes del puente de Tolbiac ...pues tiene el, tiene el valor de, de ser un, un, una expresión bastante polisémica... ¿no? Puede, uh -huh. ...se puede referir a esos, a esos amantes pintados sobre las paredes... Y, ...y se puede referir también a aquellas personas... ...que, que gustan del puente de Tolbiac ...por su, su belleza, por su majestuosidad... Y, por supuesto, también la, esa historia de, de amor del, del incipiente poeta que soy, que soy mm. yo en ese momento de mi primera juventud. Lo que hay que agradecer sí. al amor que le ha sí. retirado de Francia y sí, le ha situado sí. en Valencia. Eh, sí. Pero su trayectoria profesional también lo ha convertido... Bueno, usted estudió eh, filología francesa y, sí. y, y en París también. Eh, sí. Pero... Eh, Ha sido docente de lengua y literatura en diversos eh, institutos, sí. efectivamente, sí. y además ha recorrido, eh, creo que usted se jubiló aquí muy cerquita, bueno, en la Comunidad Valenciana, en Cuar de Poblet. Sí, Cuar de Poblet, sí. Pero ha estado también, años. ha estado aquí en, en la provincia de Alicante, en algunos institutos como Cox, o sí, cerca efectivamente. de Ilche. El, nos en... conoce, nos conoce Francisco Fernández, conoce el paisaje de Ilche. Claro que sí, claro que sí. De hecho, pues yo llegué ya viviendo aquí en, en Valencia destinado a Cox y allí pasé dos años en la docencia eh, en, el, en el colegio del, del Carmen de Cox eh, porque primero ejercí como, como maestro en el cuerpo de maestros, posteriormente pasé al, al cuerpo de, de profesores pero prácticamente toda mi docencia ha estado siempre de, en... ...en lo que se llamaba secundaria, digamos, dentro de la, de la EGB... ...pues en el segundo ciclo, en el, en el sexto, séptimo y octavo... ...que eran impartidas las clases en ellos por especialistas, ¿no?... Eh, ...realmente como, como maestro de primaria ejercí puntualmente... ...con breves sustituciones uh -huh. de otras, de bajas de compañeros, etcétera... ...pero la mayor parte de, de mi carrera ha estado situada en esos, uh -huh. en esos niveles... ...y bueno, pues eh, estuve... ...esos dos años en Cox... ...lo cual me sirvió para, para conocer por supuesto Elche, Orihuela... ...llegué hasta, hasta Murcia... ...donde tuve contacto con una profesora de la universidad... ...por una, cuestión, por una pequeña investigación lingüística... ...que llevaba en ese momento... Uh -huh. ...y la verdad es que sí... Eh, ...siempre es una zona a la que de una, de una forma u otra... ...siempre acabo volviendo... ...y lógicamente también eh, cuento con amigos en Elche... ...desde hace mucho tiempo... Uh -huh empezando por Jesús Tomeño y por supuesto también Pedro Serrano del Espacio Hermandiano y otras personas de por allí. Así que mm, me siento cada vez que voy pues como, como en casa. Pues por, la, por amor se vino a España, a la Comunidad Valenciana por y por amistad sí. vendrá usted el sábado a Elche, al el centro Hermandiano, donde Jesús Tomeño también presentará su poemario, sí. Paisajes de Troncos Sesgados. Es el segundo, sí. pero el primero, según sí. usted, eh, me estaba contando de una editorial, eh, ¿por qué lo sí. considera el primero para que sea bueno, publicado? Bueno, el, de... el primero de una editorial con ISBN, el, el, el, el último por ahora, y espero que no sea el último definitivamente, de una, de una serie que empieza muy joven, eh, con unos 20 años yo empiezo a venir a Valencia, antes de, haber, antes de haberme ido a Francia a ejercer mi labor docente y a continuar estudios, Y a través de personas como Huberto Estabile, Jesús Rodrigo, Fernando Garcín, Clara Beltrán, Marian Yacer, que en ese momento con, con, la, con una insultante juventud pues, publican una revista como sea, que se llama Bananas, eh, que se publican empresas en, pues, eh, en offset de, con los medios que, que tenemos eh, con, esa, con esa juventud en la que todavía casi ninguno trabaja o, o tiene... O tiene rendimiento de, de un trabajo, digamos, solvente. Estamos en formación. Uh -huh. eh, de tal manera que, que es un poco pues, al estilo de los fanzines, toda esa época que, que identificamos muchas veces con la con la famosa movida y todo lo demás mm. y, y ahí es donde empezamos a publicar donde empezamos a publicar no donde pero es un, es una publicación que que hacemos entre entre nosotros y distribuimos pues como podemos no mm. y ahí aparecen lo que lo que nosotros consideramos libros en ese momento en la en dos en dos colecciones sucesivas que son la, los cuadernos del mar donde publico labios de papel en 1980 creo Y, eh, y posteriormente, en 1986, en la colección Vagabundos del Dharma, aparece Últimos Días en Gaza. Eh, nosotros lo llamamos libro, eh, hay quien lo, llama, lo llamaba entonces un cuaderno con grapas, eh, y, y ahora nos hemos enterado que eso lo, definin, lo definen actualmente pues, con un galicismo, precisamente, que sería plaquet. Así que yo no, yo no sé muy bien eh, en qué momento de, de mi, de mi carrera como autor publicado estoy, pero desde luego sí que eh, valoro muchísimo todo aquello. Ha sido una parte fundamental uh -huh. de, de mi formación. Eh, próximamente tendremos a Huberto Estable aquí en Valencia eh, con el Festival Edita Nómada. Uh -huh. Él hace todo desde hace más de 25 años un festival de editores independientes en, uh -huh. en Punta Umbría. Él se fue a Huelva. Uh -huh. cuando, yo vi, cuando yo vine a Valencia, él se fue a Huelva, o más o menos. O sea, fue uh -huh. una cosa. Yo empecé a venir a Valencia entre otras personas por él y en un momento determinado pues nuestros caminos se cruzaron, se, se divergieron, pero nunca hemos dejado de estar en contacto. Y, uh -huh. y de hecho él es el autor de, del prólogo de este paisaje de troncos segados uh -huh. que no es que tenga más valor en sí mismo que aquellos otros eh, que se produjeron con mucho esfuerzo y entusiasmo, pero sí que es el primero, digamos, con ISBN y y al que podemos eh, llamar libro, entre comillas, con todas las... Vale, con todas las... le había cambiado eh, totalmente el título por un adjetivo, es ¿eh? paisajes sí, de troncos segados, eh, no sesgados. Y vale. sí, esto es precisamente <risa> bueno, pues, es donde... Cuénteme, cuénteme qué significa eh, el título del poema. Vamos ¿verdad? a ver, el título, el título es también, como, como toda la, la poesía, y como, hemos hablado, como ya hemos comentado respecto a... A, a, a los amantes del puente de Tolbiac, sobre lo que luego volveré en un momento, si no te importa, es la, la, la, la capacidad de sugerir eh, un montón de cosas. ¿eh? Esa es la, la poesía, que es búsqueda, búsqueda, algunos han definido como búsqueda de la palabra exacta. Entonces, el paisaje de troncos segados es el título de, de un poema que aparece, digamos, a última hora en, dentro de la composición del libro. Y, ...y es un canto a la, a la, a la tierra, en cierto modo, de, de mis padres, Ávila... ...y uno de sus pueblos, Navalmoral... ...y mmm, se refiere a, una, a la expresión de la pérdida... ...es el momento en el que eh, un vergel que habían conseguido ellos construir... ...con su esfuerzo desde muy jóvenes cuando emigraron... Eh, ...con una man, mano delante y otra detrás, como decían mis padres, a Madrid... ...a, buscar, a buscarnos la vida a ganarnos la vida, pues eh, desaparece por la, por la muerte repentina de mi madre en el, en el 2004 y, y el Alzheimer que desarrolla mi padre inmediatamente después de este hecho. Entonces, a, en, ese, en ese huerto y con, ar, con árboles frutales, en un momento determinado, eh, desaparece, como digo, y, y quedan dos, dos troncos mutilados que, que alguien... Eh, eh, ...cortó, taló... ...y eso, quedan esos dos troncos... ...y para mí esos dos troncos... ...son la, son la expresión evidente de la... secos por supuesto... ...de la, de la pérdida... Eh, ...evidentemente... Eh, ...todos sabemos que los troncos no se ciegan... ...se talan ah. o se cortan... ...pero el llevar al título del poema... ...que a su vez, eh, de acuerdo con mi editor... ...fue el título del conjunto porque teníamos una cierta dificultad para, para encontrar título, ahora explicaré por qué, eh, pues eh, expresa muchísimo más la, la pérdida que expresa el, el poema, eh, porque evidentemente eh, hacernos a la idea de, de troncos que están siendo cortados con hoces con, con o con guadañas, eh, algo absolutamente irracional, que nos lleva al surrealismo, que es una de mis, uh -huh. de mis técnicas favoritas uh -huh. desde, desde muy joven pues eh, evidentemente nos, nos hace sentir mmm, con mayor dramatismo el, la pérdida que expresa el, el poema, es un poco la pérdida del, para, es la pérdida del paraíso ¿no? ese, era, ese era el paraíso al que íbamos todos los veranos a compartir unos días con, con mi familia eh, mi mujer y mis hijos uh -huh. y, y, y queda queda, queda Estoy convencido, mucho más reflejada la intensidad de esa pérdida con, uh -huh. con la aparición de una palabra inesperada, en principio irracional. Y, y este, pero, también... eh, Francisco, eh, ¿este es el momento para, para eh, transmitir estos sentimientos de pérdida? ¿Era este el momento para publicar Troncos Segados? Bueno, Troncos Segados no es solo la pérdida, pero, pero sí que era el momento para. Para, ...para alzar un poco modestamente la voz... ...es decir, yo he escrito... ...desde esa época que te contaba anteriormente de juventud... Eh, ...participé en algún concurso literario sin ningún resultado... ...y durante mucho tiempo, durante el tiempo de, de crianza... ...en el que tenía un trabajo muy absorbente y muy exigente... ...y unos, unos hijos y una, una familia con la que llevar adelante... Toda esa, ...todo ese proyecto vital... Pues yo seguía escribiendo, pero como la poesía es, una, es más una carrera de, de fondo que, que algo, digamos, que hay que, que hacer de golpe. Es decir, yo no, yo no entiendo la poesía como un conjunto de libros y de poemarios, sino como, como un poco como, como la obra en marcha que llevaba Juan Ramón. Es decir, algo que siempre está ahí y sobre lo que vuelves... Y, y vas aquilatando cada poema, uh -huh. queda en un papel, en un ordenador, en una, en una agenda, en un, en un papel suelto, y, y lo vas eh, mirando de reojo, lo vas retocando, y entonces vas construyendo, digamos, una obra. Para mí la, la poesía es la, la obra, en este caso, además de, de una vida, por decirlo así, con lo cual yo tengo el... el El, el libro digamos entre comillas completo eh, que, que sigue en curso que sería los amantes del puente de Tolbiac por esta razón no podíamos utilizar este este título y uh -huh. elegimos uno que nos pareció adecuado para lo que al fin y al cabo es una es una representación una antología mínima de, del libro completo digamos y uh -huh. pero no es no habla solo de la de la pérdida ¿sí? ...hay muchas más cosas... ...está también bien, el canto en su vida, de amor... Lógicamente. Claro, ...en su vida hay muchas más cosas... ...es la evolución propia... Eh, ...de usted como, como hombre... ...pues Francisco Fernández Meneses... Eh, ...yo tenía preparado aquí una canción... ...para despedir su programa... ...que sí. es de María Laforet... Eh, ...la tendrés... Ah, ...ya que usted ah, sí. es un entendido... ...en la cultura francesa... María Laforet sí. murió en 2019... Eh, actriz y cantante francesa es un icono sí, ¿no? en grande. ese país. Sí, sin duda, sin duda. Y la tendré, la he escogido solo porque la tendré es eh, lo que se convirtió en una orquesta sinfónica por todos los artistas franceses. Lo que aquí eh, resistiré del sí. duodinámico fue esa vacuna emocional para los franceses. Sí. ¿Por qué, ¿Por qué sí. la tendré? Ya que tenemos aquí un experto en letras francesas. Pues la ternura, la ternura. El propio, el propio título, si lo traducimos lo dice, la ternura. ¿no? Eh, de hecho, una de, por pura casualidad, una de mis pocas eh, producciones en prosa eh, fue otro, otro invento reciente, hace unos, hace unos pocos años, de Huerto Estabile, a quien ya he citado, que, que nos pidió a un montón de amigos eh, y amigas que escribiéramos eh, algo que se pudiera leer en un minuto Y que, se llamaría, y que se llamaría y se llamó, editado en Baile del Sol, Un minuto de ternura. Ahí tuve yo mi participación, y desde luego eh, creo que, que la ternura, esa palabra expresa ese, ese sentimiento hacia los demás, ¿no? Sí. Podríamos hablar de solidaridad, pero es igual un, un nombre, una, una palabra muy seria, ¿no? Es muy, muy potente, muy fuerte la, la ternura, mm. eh, parece como si al mismo tiempo nos hace nos hace débiles y eh, vulnerables y necesitados de los, de los demás. Uh -huh. y, y, y, lógicamente, nos invita a, a compartir eh, nuestros sentimientos y nuestra, nuestra fuerza para salir adelante como, uh -huh. como comunidad. ¿no? Eh, ¿A usted qué le internece? Hay muchísimas cosas. Muchísimas pero en ese, cosas. Minuto, mucho... en ese minuto de ternura, eh, ¿qué quiso expresar? ¿Qué le internece? La música, por supuesto, pero... La música, sin lugar a dudas, que es una de mis mayores fuentes de inspiración a la hora de escribir, la... todas las artes gráficas, la pintura, la... la fotografía, muchísimo, el cine. El cine, sin lugar a dudas, para mí siempre ha sido, bueno, que lo, de la época en la que empezaron a salir aquellos cine cinestudios, ¿no? que uh -huh. se veían películas eh, diferentes, películas Bien. que llamamos cultas o... Muchas sí. de ellas europeas, eh, sin despreciar las el, el, el, el cinematografías Las grandes producciones es... o taquilleras. Eh, eh, Francisco, ¿va a venir el sábado? Supongo que el Palmeral, el el Palmeral de Ilche sí. es un buen motivo sí. para encarnecer y para inspirar. Sin duda, sin duda. Es además, vamos, patrimonio de la, de la humanidad, sin lugar a dudas. Y es algo único y maravilloso. Pues con la tendres de Maguila Foret... Eh, una fuente de inspiración para muchos poetas, artistas, ponemos el punto final a esta entrevista en la que hemos conocido algo más a ese poeta Francisco Fernández Meneses. que vendrá este Muchísimas. sábado y participará este sábado en el ciclo literario del Centro Hernandiano. Gracias. Muchísimas gracias, Rosmaria. Hasta siempre. Zal dat Faiblesse, quel joli sentiment. Ce besoin de tendresse qui nous vient en naissant. Vraiment, vraiment, vraiment. Dans le feu de la jeunesse naissent les plaisirs. Et l'amour fait des prouesses pour nous éblouir. Serait rien. Un enfant nous embrasse, parce qu'on le rend beweer. Tous nos chagrins s'effacent, on aide à nos yeux. Mon Dieu, mon Dieu, Dieu. Dans votre immense sagesse, immense ferveur, faites donc pleuvoir sans cesse, au fond de nos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 101.4 Telehealth Radio Marca La Glorieta con Rosmar y Alonso Hemos llegado a las 10 en punto de la mañana, el programa La Glorieta comenzó a las 9 y lo hizo en esta primera parte del programa lo hizo dedicándolo a los, eh, los ciclos literarios eh, que se han organizado en el centro hernandiano. Por tal motivo, mañana, en el ciclo Descifrando Autores, participará la poeta alicantina Diana Antón, que la hemos tenido aquí. Nos ha leído algunos de sus poemas, incluidos en eh, el nuevo poemario que acaba de publicar, el de No hay mal que, que cien eh, versos dure. ...un poemario del que nos ha explicado los temas que aborda ...con un verso sencillo pero con una carga de profundidad muy emotiva... ...y hemos continuado también con otro poeta... Eh, ...Francisco Fernández Meneses, poeta afincado en Valencia... ...estudió Filología Francesa y vendrá el sábado a las doce y media... ...al Centro Hernandiano para presentar su poemario... ...Paisajes de troncos segados... Y ahora en esta segunda parte del programa hablaremos en unos minutos eh, de la revista La Reya del Instituto de Estudios Comarcales si y continuaremos, por pues, ser con la ronda de noticias y por ser jueves, ya saben ustedes que llegará Manoli Guilaber con Nieves Gil para hablar de comida saludable y también de la trayectoria profesional de Nieves Gil al frente de su negocio El Fogón Ilicitano. Eso será sobre las diez y media. Ahora vamos a continuar con más música, con el tema que acaba de lanzar, que se sepa nuestro amor, Mon Lafarte, con Alejandro Ferran. lado no sé concentrarme pierdo noción de las horas no sé a dónde voy cuando me ven mis amigos suelen preguntarme Wat que pasa met me, al saben wie ik ben. les ga a contar dat ik por verte, dat grande es mi suerte, que a estas alturas que te zien heb, dat ik Gente. Lo nuestro tiene que saberse en honor a esta pasión Hay que decirlo de frente Que a este mundo le es urgente que se sepa nuestro amor Ik wilde dat ik verte, dat ik es mi suerte, zorg en dat ik moest voor de zorg en dat ik de zorg en dat ik moest voor de zorg en dat ik en dat ik El siglo de frente que a este mundo le es urge y que se sepa nuestro amor nada me pueda la gente. lo nuestro tiene que saberse no amor a esta pasión hay que el de frente que a este mundo le es urge y que se sepa nuestro amor 101.4 Teleelch Radio Marca La Glorieta, con Rosmar Alonso Pasen 5 minuten de les 10 del en I parlem de un acte que tindrà lloc esta vesprada a ah, a les 8 de la, vespa, de la vesprada, al centre de congressos L'Institut d'Estudis Comarcals del Baid Vinalopó Presenta la Reya. que arriba al seu número 34 Am loj ditemi estudiar amb pues metodes científics el nostre patrimoni, la nostra cultura, la de Elche i la de la seva comarca. Be per a parlar de l'edició en guany es troba amb nosaltres la coordinadora de la revista Elisa García Brotons. Aquí li de la benvinguda. Mol, bon día, Elisa. Hola, bon dia, Rosmary. Moltes gràcies per convidar-nos al programa. El institut de estudis comarcs presenta avui a el la reina of Will, i però eh, inicia un segle de presentacions que eh, també vos portarà a Santa Pola, a Crevillent i Messenja dels comarques del sud. No, in al deze drie municipi's is een presentat la reja. Eh, Consabeu, la reja es un llibre anual, es un is que edita l'Institut de d'Estudis Comarcals del Bages d'Allopo, que per ser com, compleix 30 anys en un i és un, un, un recull d'articles de recerca amb voluntat divulgativa sobre el patrimoni, sobre la història, sobre el medi ambient de la nostra comarca del de Santa Pola. Per ja. tant, cada any es presenta a un accé a cada una de dels tres municipi's. La te de esta vesprada eh, destaca la ponencia, serà de la de Mercedes Tendero, perquè ha deutriat a Mercedes Tendero l'article que De a la rella sobre eh, un estudi arqueològic en L'Alcudia, perquè aquest eh, article perd a fer la ponència. Sí, evidentment eh, tots els articles de la rella són interessants per a cadascun dels socis, per a i ha, ha molta diversitat, no, de temes. María Febenia y MCF Sendero, María Ronda, eh, y MCF Sendero, eh, son dos divulgadores de de de de de de de de de de de de de en de en de de de de de de de en de de de de de de de de de de de de de de Acabes de dir que hi ha molts articles in de molt d'interess. no són els criteris que hagueu seguit per a publicar en el número 34, els articles? Sí, hi ha un consell de redacció evidentment que és el que estudia cada una de les propostes, cada un dels articles que es presenten per a publicar i que contrasta i que eh, ...s'encarrega de, de de que la qualitat... ...de cada cadascun dels articles... Eh, ...siga la correcta, no? Per tant, per això sé que... ...tots els articles tenen qualitat... ...i tenen interès suficient... ...per a ser, poder haver-segut destacat, no? I, I tots passen un procés de selecció. Eh, els criteris són... Eh, ...que siguin... ...que tracten sobre patrimoni... ...de la nostra comarca... Eh, ...i que vagin en la línia... ...del que defensa l'institut... ...de estudis comarcals del Baix d'Inalopó... ...que és estimular, la recerca, estimular la reflexió, la defensa de recerca, stimularen de reflexie, de defensie van de lengua i posar en daren valor en preservar van nostre medio natural, de nostra historia, de nostra identiteit lingüística, artística. Eh, art art eh, enguany, reïa, que, que, en art eh, in Wijn, La Reya, die centra in het studie Archaeologische maar in zijn er is de Keet ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, het ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, o van ser los cada fundes de Santapolles que van ser a Tenim un article sobre mediambient, Enrique Marco reflexiona sobre com la contaminació lumínica està avançant, el baix litoral ha arribat a cobrir de Tabarca, arriba, arriba a arribar el par natural del Fondó. Carmina Verdúla civera municipal d'ells ens explica què són les dobles, un privilegi de rec que concedia el concei de eh tenim un article de Javier Pascual, periodista Javier Pascual sobre la plataforma Salvem el Mercat, que documenta pas a pas com s'ha aconseguit des de un moviment cívic salvar el, el el mercat central. Tenim articles sobre ensenyament, és eh, didàctic, eh un sobre la línia d'excelència del Sisto Marco, un altre sobre un projecte per a publicar un quadre del mes en els centres escolars de Joan Ferrandes Curta, per tant tenim una varietat molt ampla d'articles per a todos els interessats. I ja, ja. Eh, la la eh, eh, en hoe is de distributie eh, van de setmana que ve, dimecres a Crevillent, a la Casa De distributie. De personen die zijn deze de hand van de de rellen. De rellen zijn in de rellen. De rellen zijn in de rellen. De rellen zijn in de De rellen zijn in de rellen. De rellen de rellen. De rellen de rellen. De de rellen. De rellen zijn in a …. rellen. De rellen zijn in de rellen. De de 20 De Ofentjes was hij de hectare, de van de Hectare, de afgelopen jaren, de afgelopen jaren, de afgelopen jaren, de afgelopen jaren, de afgelopen jaren, de afgelopen jaren, de afgelopen jaren, de afgelopen jaren, de de afgelopen jaren, de afgelopen jaren, de afgelopen jaren, de afgelopen jaren, de lucre, gent, mh, de afgelopen jaren, de afgelopen de no jaren, no no de 34 jaar. Ja, acabes de het. dat is ook de 30 is het. Eh, Elisa, dat is de Ja, dat is het. Ja, de is het. Ja, dat het. Ja, dat 1983. La Ja, dat is grup Ja, dat de València. I el any de es va crear l'institut de dat het. is het. het. Ja, dat is het. Ja, Ja, Ja, dat en desde het begin is de afgelopen jaren eh, de rellensar eh, de rellen. Desde het eind 2000 publica ininterrompidamente 86 a.m. Deze is de trajectoire van de rellen. En het gaat om het objectief van de rellen? Continueert het opricht no? het ooit? Het opricht de studie, want natuurlijk zijn er altijd nieuwe aporten científicas en nieuwe reflexen interessant en zijn in het kabu maar eh, de compromis die de Arrebe de La is de compromis van het instituut Estudis Comarcals i ha estat inalterable en dat is in deze stad, in de comarca en in de en dat is het concept van civisme dat we vanuit het instituut vertegenwoordigen. Aan de hand van de artikelen die je hebt heeft de La een compromis met de plàstica. de plastic kunst. De illustraties zijn altijd van lokale of een mm -hmm. artista, ja, hij is de Santa Pola en hij eh, is de La portada de la de hoofdstukken de que, de que, son de molt, molt, molt van de de Maria Dura, son una que ens ha alguna de un artista de hoofdstukken van de hoofdstukken van de hoofdstukken van de hoofdstukken van de hoofdstukken van de hoofdstukken van de hoofdstukken Molt interessant. Sí. L'Institut com a entitat eh, editora de la reia, la profita també aquesta publicació per a donar a coneixer tota l'activitat i l'activitat uh -huh. és molt intensa, estem veient que és molt reivindicativa. Què està passant eh, sí. amb el patrimoni? Sí. Estan fent les cases males governs? els governs, eh, els governs eh, realment tenen les ferramentes per a ...per a gestionar les coses públiques, no? Però els ciutadans tenim d'alguna forma també... ...que implicar-nos, que manifestar-nos... ...que dir el que nosaltres considerem... ...que és interessant i prioritari... ...i aquest és, és un dels objectius... ...de l'Institut de Suïts Comarcals... Eh, eh, ...per, això, eh, per a recordar també públics... ...com nosaltres veiem que de fer de andere eh, ...el que pensem que, que s'ha de protegir... ...el que pensem que s'ha de defensar... ...i per això nosaltres sempre estem a uh, eh, preparat per, a, per a dir el que dat que niet no està correctament. Aquest article van Javier Pascual sobre la plataforma Salvem el Mercat, ...seria is exemple no? de, de com la lluita cívica pot aconseguir ...que kunnen helpen om te helpen om te helpen om te helpen om te helpen om te helpen Pues moltíssimes gràcies Elisa García Bruton, sobretot per el, el compromis del Institut d'Estudis Comarcals per conservar el nostre patrimoni, defensar la nostra llengua i al fin i a la postre pues, totes eh, les nostres tradicions. Avui, sí. a les 8 de la vesprada, ens vorem ahí en el centre de congressos. Sí. Gràcies Elisa. Moltes gràcies a tu Rosmari, perquè a més presentaràs la reia i és un honor per a nosaltres, cindre d'arfitriona. Igualment. ...fínse a la vesprada. Bueno, el ventre muchas gracias. 101.4, tele Radio Marca.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 So No existen frutas prohibidas sino bocas que se cierran Y ese amor tan sagrado Su sin razón de ser ciento uno Radio Marca. La Glorieta, con Rosmaria Alonso. Son las 10 y 22 minutos de la mañana y después de hablar con la coordinadora de la revista La Reya que edita el Instituto de Estudios Comarcales, ...vamos a iniciar nuestra ronda de noticias... ...y lo hacemos contándoles antes de las previsiones informativas... ...para esta jornada de jueves 11 de noviembre... ...les contamos que anoche la Asociación de Informadores de Elche... ...que cumple 50 años, pudo entregar... ...pues los galardones del Datildor, en el Gran Teatro... ...lo hizo al historiador ilicitano Joan Castaño, por su defensa de todas nuestras tradiciones, cultura y la conservación de nuestra fiesta, el Misterio del, Elche. También al Museo Paleontológico de Elche por su trabajo para preservar ese patrimonio fósil que tenemos y entender así las transformaciones y los cambios climáticos sufridos en este territorio. También al equipo femenino del Club Balonmano de Elche, a esas guerreras que siguen conquistando títulos de campeonas. Y hubo una segunda parte en esta entrega de los premios porque también se entregaron los Dor de la edición 2020 a los tres hospitales de Elche, el General, el Vinalopó y el IMED, por el duro esfuerzo que han realizado todo el personal para salvar vidas durante el peor momento de esta pandemia. También se reconoció a toda una leyenda deportiva, al capitán del Elche Club de Fútbol, Nino, hijo adoptivo de esta ciudad, pregonero de las fiestas. Y por último, se entregó el dátil dora a la familia musulmana que desde hace décadas da de comer en carros a los más necesitados en su comedor social que fundaron bajo el nombre de Fui. ...a esta gala acudió una amplia representación de la sociedad ilicitana... ...representantes políticos de la Corporación Municipal... ...concejales, de todos los grupos políticos... ...sindicatos, empresarios... ...los cuerpos representantes de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado... ...representantes policiales, culturales y sociales... ...esa fue la gala de la Asociación de Informadores de Elche... ...y también les contamos... ya. Ya hay fecha y lugar para rendir homenaje en Elche a las 284 víctimas que ha dejado la pandemia en nuestra ciudad, así como a los más de 28.000 licitanos que se han contagiado durante este año y medio de pandemia. TeleElche va a retransmitir en directo ese acto de homenaje que será el próximo miércoles 12 de noviembre por la tarde en la Plaza de Baix, ...a las 8, Teleelch comenzará la retransmisión a las 7 y media... ...la Plaza de Baix es el primer escenario que se ha escogido... ...para este acto homenaje por parte del Ayuntamiento... ...pero si llueve, se trasladará el homenaje al Gran Teatro. Y en cuanto a las previsiones que tenemos para esta jornada... ...pues la concejal de Medio Ambiente Esther Díez... ...ha asistido a la ceremonia española... ...del Pacto de las Alcaldías para el Clima y la Energía... ...que se está desarrollando desde las 10 de la mañana... ...en el Palau de Les Arts de Valencia... ...y ahora el concejal de mantenimiento Héctor Díez, ...está visitando las obras de modernización de aceras... ...en Carrus Este... ...después sobre las 11 la concejal de Cultura Marga Antón... ...va a presentar talleres didácticos... ...del Museo Arqueológico e Historia de Elche del Mae. ...a las 11 y media el concejal de Comercio Felipe Sánchez... ...presentará Elche Friday. Ya saben ustedes que nos acercamos para final de noviembre, nos acercamos a la Navidad y los comercios van a aprovechar el, el tirón de los descuentos del Black Friday para poder remontar las ventas. Y el concejal de deportes también presenta otro evento, el Dual Blonde, que se va a desarrollar en el Chun Dual Blonde. Conoceremos más detalles de estas previsiones y más noticias a partir de la una con nuestra compañera. Marga García. Y ahora continuamos la ronda de noticias con nuestro compañero Paco Gómez. Eso sí, cambiando de sintonía. Hola, buenos días. Semana sin fútbol en primera división. Semana sin fútbol para el Elche Club de Fútbol. Semana de análisis y reflexión. Técnico y futbolista se arremangan y se ponen manos a la obra para intentar erradicar los fallos y las causas que han colocado al Elche ...en zona de descenso para intentar salir de esta situación... ...cuanto antes y cuanto antes será el próximo partido de Liga... ...el próximo fin de semana del 21 de noviembre... ...contra el Betis, un mes de noviembre que tan solo tiene ya dos partidos... ...Elche-Betis y el lunes 29 Osasuna-Elche. Por su parte, pesos pesados de la plantilla como el guardameta Edgar Badía... ...o el goleador Lucas Bollet mandan este mensaje a la afición. ...y bueno, yo le pido a la afición que, que tengan esa paciencia... ...para, para saber ver que, que el equipo está dando pasos hacia adelante... ...que hay plantilla para más... Y que también ellos tienen que ser el jugador número 12, que nos tienen que ayudar, que cuantos más seamos en Martínez Valero, más fuertes seremos. Y comenzando, aunque hacer un llamamiento ahora para de aquí 14 días, aún queda mucho, pero que, que, es, que, que intenten llenar lo máximo posible Martínez Valero contra el Betis, porque a partir de ahí creo que, que vamos a crecer todos juntos y van a disfrutar con, con el equipo. ¿no? Y que no hagan la lectura solo de los resultados, porque es que por pequeños detalles se nos están escapando muchos partidos. Bueno, agradecerle por el apoyo, eh, pedirle que estén con nosotros porque nosotros estamos dejando todo. Eh, hay veces que las cosas salen eh, como uno quiere, otras no, como, como el día de hoy. Pero, pero bueno, que al final lo que, lo que cuenta es intentarlo con, con la mayor, ganas posible, mayor cantidad de ganas posible y, y creo que lo estamos haciendo. Yo creo que por este camino los buenos resultados van a llegar. Y es que plantilla y técnico están convencidos de que están en el camino correcto y que tan solo falta un buen resultado, una victoria, para salir no solo del descenso, sino liberarse de esa atadura que supone el haber involucionado eh, clasificatoriamente hablando a través de los últimos cinco resultados donde no se ha ganado. Para el partido frente al Betis, el técnico espera tener plantilla completa, que lleguen bien los internacionales Rocco y Mojica, además de los Ralgutti, Morente. Eh, Palacios y Piati que no pudieron jugar por lesión el último encuentro. Hasta luego Hasta luego Paco, muchas gracias y cerramos ya la ronda de noticias con la información meteorológica con nuestro compañero Vicente Bordonando. Bordonado pero antes el patrocinio El Tiempo en Teleelch Radio Marca con Vicente Bordonado, colaboran Autofima Hyundai y la Vaquería del Camp de Elch Está nosotros seguiremos estando en el sector menos activo, en el sector posterior de la misma. De hecho, durante esta madrugada hemos tenido predominio de cielos despejados, ausencia de viento, sobre todo en la mitad oeste del municipio licitano y temperaturas nocturnas que aquí en la ciudad, en la estación meteorológica de Telaez, de nuevo han bajado hasta los 13 grados. En pedanías como Matola, Algoda, Pusol o Derramador, valores en torno a los 7 grados, 9 grados en Valverde, 13 en Torrellano, en Santa Pola una mínima que ha rondado los 12 grados. Hoy tendremos una jornada marcada por la estabilidad atmosférica con predominio cielos despejados. Por la mañana apenas veremos alguna nube aislada, por la tarde algún intervalo puntual de nubosidad de tipo alto. Y en cuanto al viento, a primeras horas, viento en calma, puntualmente flojo de noroeste. A medida que avance la jornada y especialmente por la tarde, el viento va a girar flojo a componente sur. Las temperaturas hoy tienden a subir. Aquí en la ciudad esperamos máximas por encima incluso de los 20 grados. Podríamos rozar los 21 en buena parte del territorio alcanzaremos los 21 o 22 grados mañana viernes tendremos un mayor aporte de nubosidad apertura de algunos claros, viento flojo de noroeste temperaturas máximas en torno a los 20 grados mínimas que durante esta próxima madrugada bajarán por lo menos hasta los 14 grados para el fin de semana ambiente mucho más soleado con intervalos muy puntuales de nubosidad sobre todo de tipo alto y es que la borrasca poco a poco se irá alejando hacia el este Temperaturas para el fin de semana que van a rondar las máximas los 21 grados mínimas en torno a los 12-13 grados. Comenzaremos la semana que viene del mismo modo con ambiente soleado. Un descenso de las temperaturas para el lunes. No superaremos los 18 grados. 101.4 Teleelch Radio Marca.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 Pues como han comprobado si nos están siguiendo a través de la señal de Teleelch ya tenemos en los estudios de Teleelche Radio Marca a Manoli Guilaber y a Nieves Gil a quien damos la bienvenida porque hoy nos vamos de gala con vosotras. Vamos nos a hablar vamos de, de lo, que haga, lo que haga falta. De la gala que se llevó a cabo este fin de semana y en la que pues hubo otra protagonista premiada. Por supuesto, el favor Titano, por sus 25 años de, de experiencia y de trayectoria de trabajo. Enhorabuena, Nieves. Muchísimas no. gracias, buenos días. Buenos días. Hemos dicho otra compañera premiada porque te lees? También, recibimos También, también. Estuvimos el fogón y, y Teleds premiados, así que bueno, doble premio que, de, a, aquí sentados y de un orgullo de compartirlo con alguien tan profesional como, como es Nieves, claro que sí. Claro, pues es, nada, yo ya ves, muy orgullosa y muy, muy contenta de, de este premio. Yo empezaría por saber también cómo fue la inauguración, que nos quedamos ¿Sí? eh, la semana pasada <risa> a, a un día justo de la, de la inauguración con esa... ...esas migas para agasajar a tus vecinos... ...con ese establecimiento ya recién abierto... ...cuéntame cómo ha sido... ...bueno yo he visto en Facebook... ...que había sido todo un éxito... Sí. ...pero cuéntamelo tú... ...sí, pues la verdad es que sí... ...estamos muy contentos... ...y además muy emocionados... ...de ver la acogida que tuvimos... ...y bueno de las migas ni te cuento... ...porque llevan toda la semana pidiéndome migas... Entonces, <risa> o sea, ...que han repetido... Que sí. Han repetido. Sí, sí, sí, sí. ...bueno pues a veces hay suerte y llueve ¿no?... ...y Exacto. hay migas... ...mira ayer, ayer hicimos migas... Ah. ...ayer hubo migas también... Y bueno, son platitos tradicionales. Allí la verdad es que creo que, que hemos acertado porque hemos, eh, hemos llevado eh, a otro punto de Elche ese servicio que da esa comida de toda la vida. Entonces, uh -huh. fijaos con lo grande que es, ¿no? Con lo grande que es esta zona, con lo grande que es el barrio de Carrús. Y bueno, eh, resulta que yo me estoy encontrando pues, que las mamás y las abuelas se hacen mayores. ...y son las que se ocupan de, de preparar la comida... ...porque los hijos están trabajando, los nietos en el cole... ...y qué pasa, pues que ellas se hacen mayores también... ...y necesitan descansar... Y, ...pero quieren que su familia coma bien... ...que siga comiendo la comida que ellas han hecho toda la vida... ...entonces un poquito ese es nuestro fuerte, ¿no?... ...y nos hemos dado cuenta pues de la gran acogida... ...que hemos tenido en esta zona, en este sector... ...y bueno, ¿qué os voy a contar personalmente... Pues que yo me encuentro como en mi casa, ¿eh? claro. está siendo cada día muy emocionante, personas que oye yo te conozco, puede ser del instituto, puede ser de esta calle, puede ser que nos viéramos, bueno, pueden ser mil cosas porque yo he estado allí viviendo muchos años y la verdad es que eh, nos vamos reconociendo. Y ya os digo, a nivel profesional es todo una alegría. Hay un equipo de personas con mucha ilusión trabajando ya cada día Que estaban día nerviosísimas al, mucho, el, el, el mucho, día antes. Imaginaos <risas> con los fotógrafos por allí, la tienda llena de gente, eh, saludando personas conocidas, otras que empezaban a conocernos ese día y fue muy emocionante, ha sido muy emocionante y ya desde el viernes pues eh, estamos trabajando allí, trabajando muy bien. Y bueno, pues por supuesto, agradecer, agradecer a las personas ese cariño que nos han dado y además que nos digan que hacíamos mucha falta y que qué bien que estemos allí porque, bueno, el cariño no tiene precio. Uh -huh. Y al final, pues te das cuenta de que merece la pena el esfuerzo. Además que esas personas están dando trabajo a más personas. Hemos incorporado personal nuevo en el equipo. Y bueno, hay que agradecerles todo, todo, que confíen en nosotros durante tanto tiempo y las personas que nos van conociendo ahora, pues que contamos con ellas. Qué importante es también el dar puestos de trabajo en estos tiempos. Claro, ¿eh? claro. Imaginaos ¿no? la, la alegría cuando personas que están buscando trabajo y le llamas y le dices, oye, mira, ¿quieres trabajar aquí? ¿Quieres estar? Bueno, es que casi para, como si te tocara la lotería. Claro, y para nosotros que la familia se va haciendo grande, el conocer personas nuevas, Y el poder estar con ellas cada día ya es el mayor de los privilegios. Uh -huh. eh, haci eh, vamos haciendo el grupo grande y cada persona va aportando su capacidad, su esfuerzo, sus conocimientos. Sí que es cierto que eh, en el fogón ilicitano se requieren ciertas eh, condiciones, eh, condiciones entre comillas, ¿no? Eh, cual, la más importante es pues, tener ganas de trabajar, querer y ser una persona que sea capaz de eh, generar relaciones buenas con, con su entorno con, con el resto del equipo ¿no? pero lo demás lo demás lo ponemos nosotros y lo ponen nuestros clientes uh -huh. entonces bueno eh, los clientes también forman encantados. parte del equipo porque sin ellos por es imposible al final son ellos son ellos quienes mandan porque son ellos quienes pagan Exacto. así de claro ¿Y todo, paga, todo, manda. todo todo lo que hacemos nosotros lo pagan nuestros clientes por lo tanto nos debemos a ellos y cuando ellos nos indican por aquí nosotros por aquí o nos indican por allá o quiero esto Pues nosotros por ahí vamos, porque al final es para lo que trabajamos. Y no se le puede olvidar a los clientes que de, de lo que pagan, cobran los trabajadores. Efectivamente. No se no, que no se nos olvide y hay que dar un sueldo digno. Por eso estamos tan agradecidos. Hay que huir un poco de los precios muy sí. baratos, porque eso significa que los trabajadores cobran muy poco. Exacto, exacto. Cuando se reducen costes, se reducen de costes. Y desgraciadamente, la primera partida que se suele tocar es la partida laboral. Entonces eso no, no, no, no puede ser, eh, nosotros no somos un negocio de ganar, yo siempre digo de ganar dinero, somos un negocio de trabajar cada día, pero sí que es cierto que dentro de lo que es, bueno, pues las condiciones de que una persona trabaje, y trabaje dignamente, que trabaje con alegría, que menos que con eso, Con un horario, ¿no? con un sueldo efectivamente, digno. Efectivamente, efectivamente, y con las condiciones requeridas, que tampoco son tan extraordinarias, vamos a ver, ni hay sueldazos... Ni hay condiciones, ni hay viajes de lujo. Pero las, que no, corres, no, no. pero las que corresponden. Efectivamente, hay respeto, hay mucho cariño y esa aceptación y esa acogida para todas las personas pues, que quieran formar parte de nuestro equipo. Uh -huh. un, equi un equipo en el que estáis todos, a ti siempre te, te gusta dejar claro que cuando recibís un premio, que el premio lo recoges tú, pero el premio va sí. para todos. Y yo creo que es de bien nacidos ser agradecidos y yo creo que en tu nombre y en el nombre de esta casa lo que se merece es en este momento, Francisco y todo vuestro equipo, que me gustaría que nos estuvieran escuchando, es este sonoro aplauso. ¡Aplausos! también por ti, Nieves, que estás aquí pero queremos enviarlo en tu nombre y en el nuestro a todos ellos que se lo merecen uh, uh, <risa> <risa> Es la ovación que se merece Es la ovación que se el merece El equipazo del fogón Claro que se sí, se porque Ase, como decíamos antes, os ha premiado AESEC es, es, la la es la asociación de empresas de servicios de Elche y Comarca, ¿Qué, ¿esto qué significa, Nieves? Mira, pues es una... Tanto el premio como esta asociación. El viernes, el pasado viernes, por la noche, celebramos la gala, ya sé, eh, el 13 años. Por si años. no habías tenido bastante el viernes. Sí, sí, sí. 13 años, pero mira, como suelen decir palos a gusto, no lo leo. Eso. Entonces, eh, pues la verdad es que sí, que fue también muy emocionante, fui de una cosa a la otra. Y bueno, recibir un premio, pues eh, la verdad es que no el esfuerzo no es tan grande y la satisfacción sí que lo es. Entonces recibir un, un premio a nuestra trayectoria empresarial y a, la, a formar parte de, bueno, de, de ese grupo de empresas que durante años estamos mejorando, en nuestra, dependiendo de nuestras posibilidades, estamos siempre mejorando nuestro entorno y la sociedad ilicitana pues la verdad es que es un orgullo estoy inmensamente agradecida y traslado mi agradecimiento por supuesto de todo nuestro equipo de todas las personas que estamos trabajando y que formamos parte de él porque yo siempre digo que yo soy la, la cara visible pero yo sin ese equipo que hay detrás de mí que, que en este momento está cada uno en su puesto eh, trabajando en cocina en tiendas pues esto no sería posible sin ellos entonces por supuesto muchísimas gracias a ese por saber eh, reconocer eh, no solamente la empresa del fogón por supuesto hubieron muchos más premiados y por diferentes categorías pero siempre es un honor y, y, y bueno y es muy importante que se hagan reconocimientos uh -huh. que, que se tenga en cuenta pues que ha, hay muchas veces muchas personas que como que las cosas funcionan solas pues es que no, también, te, pues también no. te motiva no para seguir que para lo estás mejorar bien, y para claro. saber que que bueno que sí que es visible sí y que, es que lo estáis haciendo bien lo que estás haciendo efectivamente uh -huh. y bueno pues ya te digo agradecer sé que es una asociación de empresas eh, sobre todo de servicios y que aglutina eh, casi 300 empresas de aquí de la de la provincia de Alicante uh -huh. ma eh, mayoritariamente de Elche mayoritariamente son pymes también pequeños negocios y bueno hace una función esencial porque es informar, ayudar, apoyar, trasladar las reivindicaciones de esas pequeñas empresas a las instituciones. Y ahora en el último año se ha visto muy claro, de hecho además AESEC ha crecido mucho. ¿Por qué? Porque es cuando más falta nos ha hecho la ayuda, sobre todo a la pequeña empresa. ¿no? Entonces, pues por supuesto agradecer a AESEC el trabajo que está haciendo. Encima nos premian nos dan premios por, por hacerlo bien y, y siempre están ahí, pues eso, atentos y colaborando y contribuyendo a que todo esto mejore, porque más empresas es más trabajo, es más empleo y además empleo de calidad, porque las, las empresas que están en ese que están asociadas, eh, son personas que siguen todos los requisitos eh, que se deben de seguir a la hora de constituir una empresa y a la hora de funcionar. Porque además es, un, es algo que se impone cuando tú quieres entrar en el, a formar parte de la asociación, eh, pues se revisa un poquito la empresa, ¿no? Para ver que cumpla pues por lo menos unos parámetros mínimos, ¿no? De, de, pues eso, de eficiencia, de legalidad, de honradez, ¿no? Entonces esto es muy importante. Qué importante es también por lo tanto eh, a la hora de montar un negocio del tipo que sea, sí. tener conocimientos también supuesto, de negocio, sí. conocimientos empresariales como tú que te has formado desde eh, estudios universitarios, que te lo has, has sí. ido eh, formando mientras trabajas, que aún sí. tiene más mérito. Precisamente para eso, para poder saber dirigir, pues una ya casi cada una casi una cadena de, de establecimientos ya que tenéis, eh, claro. eso es fundamental. Claro, por supuesto. No tiene nada que ver. Saber hacer algo. Eh, crear un negocio o una empresa en base a eso. Una empresa empieza con, con una idea de emprendimiento, con un emprendedor o una emprendedora y que pone en marcha pues una idea o eso que cree en lo que eh, es realmente bueno. No algo ¿no? a darle forma. Efectivamente. Entonces yo empecé como cocinera. Yo lo que sabía hacer era cocinar y lo que me gustaba. Entonces empecé cocinando, pero al mismo tiempo ampliando eh, ese, ese, ese marco, ¿no? ...queriendo dar, cocinar, eh, cocina con, con una filosofía... ...la cocina nuestra, tradicional de nuestra tierra... ...con ingredientes propios de aquí... ...con ingredientes de cercanía... ...y eh, así poquito a poco fui dando eh, trabajo a más personas ¿no?... ...en el momento que empiezan a entrar personas... ...eso ya es bueno, es, es increíble ¿no?... Cómo empieza a, a, a cobrar forma, a tener vida... Eh, empieza a hacer una función realmente social, a ofrecerse al mercado con lo que sabe hacer y esa estructura pues hay que consolidarla y hay que mantenerla. Y por ahí lo que tú comentabas de que hace falta pues recursos técnicos y hace falta saber. Entonces, claro, yo me he tenido que seguir formando toda la vida. Una carrera profesional es una carrera de formación continua. Continua. Porque además la sociedad siempre está en evolución, ¿no? Y entonces, pues... Eh, ...para que esa empresa sea solvente... ...y siga adelante y tenga un futuro... ...tienes que eh, saber encauzarla como una empresa... ...y para eso pues claro, necesitas una formación. Una empresa que nos alimenta desde hace 25 años... ...y además muy bien, de una manera saludable... ...con productos de cercanía, sanos... ...que nos preocupamos mucho, porque yo ya me formo, formo parte... ...yo me considero parte casi de la empresa. Por supuesto. Que nos preocupamos de que a través de la alimentación... Eh, ...seamos saludables, estemos sanos... ...porque cada vez se descubren más motivos... ...para saber que a través de la buena alimentación... ...se pueden evitar muchísimas enfermedades... ...y si las tienes, pues paliarlas un poquito más... Eh, claro ...¿nos vas sí. a recomendar un plato? Mira, pues yo hoy como me gusta tanto... Eh, ...los arroces, por ejemplo, la paella con eh, chipirones... ...y alcachofas, hoy creo que va a ser un plato... Qué bueno. ...y para la tienda nueva... Pues la verdad es que las paellas, los arroces están teniendo mucha acogida y como cada día es diferente, pues las personas pueden ir probando platos distintos. Y luego otro día, mira, que venía yo pensando, cuando venía, tenemos que hablar de la importancia de la alimentación, que lo hemos hablado a veces, en, sobre todo en la tercera edad, pero estoy encontrando muchas personas que mu toman muy poca proteína, las personas mayores... ...toman muy poca proteína... ...y les hace mucha falta... ...efectivamente... ...en una cantidad hace falta... ...¿por qué?... ...porque mira luego... Los ...resulta músculos, que en, una, en una caída... ...se rompen la cadera... ...en claro. una caída tonta... ...en un traspiés... ...¿qué pasa?... ...que los huesos... Eh, eh, no, ...ya no tienen el calcio que necesitan resulta que no tienen musculatura para aguantar esa caída, ese traspiés, ese golpe. ¿Todo eso por qué es? Carencia de proteína. de proteína. Es normal que cuando nos hacemos mayores, cada vez eh, la, la carne, por ejemplo, nos apetece menos. Bueno, pero hay que tener un mínimo de proteína porque eso va a ser eh, que nosotros tengamos unas condiciones físicas adecuadas y aceptables, acompañadas pues, por un buen paseo todos los días, claro uh -huh. que sí. Y incluso la carne se puede... Mmm... Claro tomar de, de ciertas maneras como el tipo, tipo hamburguesa en la ensalada añadirle pollo en la ensalada claro exacto sí. entonces es es importante porque me parece un tema muy interesante porque además también hay muchas cosas que no las comen porque les cuesta trabajo como tú dices y necesitan eh, sí. comer digamos eh, blandito no blandito, una dieta blanda claro. vamos a darles consejos la semana que viene claro ay me pues me encanta eh, y una curiosidad ya que he hablado de los arroces que sí. tanto se están demandando eh, cómo echáis el arroz en Cruz Oh. <risa> no, es que es Sí, sí, sí, es que cada uno, cada en, uno en lo hace de una familia, manera. ¿eh? Una parte lo echan cruz y la otra normal y corriente. Sí. ¿Por, sí. ¿por qué yo, lo de la cruz? Pues fíjate, yo lo pongo en un plato y lo voy echando por toda la ah. parrilla cada uno. Yo lo pongo como lo hacía mi madre y mi abuela y es como ha dicho Manoli. Yo eh, después de, tengo todo preparado la paella, todos los ingredientes, sea de pescado, de verduras, de carne, lo que lleve con su salmorreta bien preparadita uh -huh. y entonces cojo el arroz, lo con, mides, con, efectivamente, medido con un plato y además eh, nosotros utilizamos una cosa que mi madre le llama garbillo, <risa> garbillo sí, que garbillo. le pones el, el arroz Y entonces lo mueves porque siempre suelta, un claro, poco de, ah. de, de, el arroz deja como un poco de harinita. Sí, sí, sí. Y entonces sí. lo mueves bien porque si no le quitas eso se engacha un poco el arroz. Ah, ah. mira, muy buena entonces idea. Entonces lo mueves y el arroz está como más suelto. Pero ah. habrá marcas que no, no suelten harin bueno, harina. Bueno, por regla general todas sueltan un poquito. Mira, ¿Sí? una cosa muy importante a la hora de hacer los arroces que yo siempre digo es que conozcas el arroz, no estés cambiando de sí, marca sí. de arroz cada dos por Fundamental. tres. Fundamental. Tú tienes que pillarle el punto. A ese arroz. Mm. Y la mejor y ahí forma no fallas. Es, exacto, es conocerlo. Entonces tampoco hace falta gastarse el doble o el triple en un kilo de arroz. ¿Por qué no? Porque el arroz es un cereal y es bueno. Por supuesto, va a gustos. Bueno, pues hay que apuntar, Manoli, estos consejos que son muy sí, importantes sí, muy para importantes. otro programa sobre el arroz. Sí, claro. sí, sí Cuando... <risa> Es que, claro, como la paella valenciana se ha declarado bien de bien interés Bien de interés cultural. Cultural, Y supuesto. estamos esperando que lo hagan también con el arroz con costra, a ver si lo conseguimos. <risa> ya veremos. Por cierto, ¿qué día hacéis arroz al horno? Que me encanta. Los miércoles. Los Ayer miércoles. Y además, es verdad que las personas que lo han probado, que lo conocen... Yo, es mi versión particular del arroz al horno. Es que este es un arroz ¿vale? al horno, que es valenciano, y aquí no lo encuentras. Sí, Entonces, sí te ver, eh, yo sí. tengo ganas de probarlo, porque... Hace poco lo vi, que estuve en tu casa, sí. y lo vi, la pinta que tenía, sí. y digo, tengo ganas de comerme un arroz al pues horno, los bien. miércoles entonces. Hay que hablar del de arroz en el próximo programa. ¿Qué me gusta el arroz? ¿Qué, ¿Qué nos gusta el arroz a los de estas tierras? Bueno, pues los de estas tierras te estamos muy agradecidos por ese trabajo que hacéis, por esos 25 años haciendo las cosas bien hechas, por ese nuevo establecimiento, por ese premio, y sobre todo porque estés aquí con nosotros cada jueves, porque aprendemos muchísimo contigo. Muchísimas gracias, y otro aplauso para vosotros, porque Teleelcha he ha sido uno de los premios. También, también, también. A, a mi lado el director sí. de Telech y bueno enhorabuena porque claro justo es reconocer a todos a todas las personas que tenemos esta trayectoria y que cada día estamos trabajando bueno, muchísimas pues, gracias ovación para todos <risa>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 En este trágico cómico perpetuo de sombras a la busca de un guion hay quien se impone el rol del rey del cuento por no ponerse el traje de bufón Tal vez se trate Tal vez se trate de todo lo contrario de huir del escenario Por si cae el telon Y sin teatro Ni escaparate Vivir en el arcano Cortando por lo sano El foco del cañon Y solo sé Si puede ser ser humano, solo un ser humano, un ser humano solo. En su única función. Nunca satisfechos del reparto matamos por hacer un gran papel jamás un figurón del tres al cuarto porque hay que ser cabeza de cartel y así y vamos viviendo de acto en acto con máscaras de gozo y de dolor sabiendo que no habrá ningún entreacto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 Vivir en el arcano, cortando por lo sano, el foco del cañón. y solo sé, si puede ser.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 ...pues hemos llegado ya al final de este programa... ...de este jueves de La Glorieza... ...les dejamos ya con nuestra compañera Rosa Lucas... ...con el programa Entre Amigos... ...y nos vamos siempre con la música... ...en esta ocasión hemos escogido... ...una de las canciones de Efecto Pasillo... ...y La Pegatina... ...con este tema... ...les decimos adiós... ...que disfruten de este día... ...mañana viernes volvemos de nuevo... ...con más entrevistas... ...con más noticias... ...y con más música... ...hasta mañana...